El 17 de marzo El 17 de marzo Y a la una de la mañana un fuerte candelazo Y todo planeta lloraba La policía hizo disparos Partida enseguida corrió nervioso lleno de susto La candela se pasó a la casa de Humberto Puto Partida muy asustado me dijo que piensas tú A planeta lo tan quemando como quemaron a a Chinú Ame